ve a mí se, se me ocurren unas cuantas reflexiones no sobre todo esto que hablaba mis esto de democratizar que me ha recordado a lo de españolizar ¿no? del señor eh, del señor Bert. democratizar, democratizarnos si sí, tiene mucha razón ¿no? que, que, que pintamos nosotros no en su proceso además de que ya le estamos haciendo la vida imposible encima tenemos que imponerles nuestras maneras de vivir y de hacer, y de organizarnos, ¿no? Como si las suyas no fuesen válidas. La otra cosa que quería decir es que me parece muy divertido cuando hablan de guerra, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde está hmm. la guerra? Exacto. Si es una masacre, es ¿no? Una, sí. Es un genocidio, en todas reglas. ¿Un misilito que se tira eh, ¿puede, puede significar hmm. un bando en una guerra? No, yo creo que no. Y la otra es la palabra Obama, que cada vez me hace vomitar más, ¿no? Porque... Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, que se lo retiren ya. Que lo devuelva. Por favor, no ha hecho nada. Idea? Se le dio un premio Nobel de la Paz por algo que iba a hacer, porque <ríe> acaba de ser investido presidente y no ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, yo era de, de los que cuando se lo dieron tampoco estaba a favor, pero pensaba que no era una mala idea, como para presionarlo un poco a que fuese un presidente de los Estados Unidos diferente a todo lo que había habido antes, ¿no? Que el hombre se sintiese presionado en todo momento y decir, hombre, es que soy premio Nobel de la Paz, habrá que… Eh, no, veo que no no ha sido así. De todo esto, eh, a mí siempre me llama la atención cómo se utiliza el lenguaje, ¿no? Como decía Jordi, se habla de la guerra en lugar de decir las cosas por su nombre, como es una masacre, se habla de la tregua, que quién ha roto la tregua, quién ha propuesto la tregua, cuando en este caso no, no sé, entiendo que no, no es la palabra, en tu caso tenía que ser un cese de las de la agresión, digamos, un, sí. parar la agresión que se está produciendo. Se habla del grupo terrorista de Jamás, cuando jamás es el es el gobierno de hecho de la franja de gaza por lo tanto representa a, a todo, todo el pale mm. bueno a, al bueno, menos mayoría, al menos el que el, el mm. que vive en la franja de gaza entonces como se habla de los terroristas de jamás y realmente mm. se puede pensar que, que la mayoría de la gente de gaza pues apoya a jamás pues la excusa es buenísima no la palabra terrorista yo creo que habría que empezar y a retirarla directamente mm. terrorista es aquel que causa terror Sí, pero mmm, calificar a un grupo de terrorista es eh, reducir mucho, ¿no? Todo el conflicto que ha generado aquella acción, que ha generado un terror. Mm, y así lo ponemos en un cajón y después ya podemos decir lo que queramos, ¿no? Como son terroristas, yo lo digo sobre todo por la experiencia de aquí, ¿no? de De España, ¿no? Y que evidentemente... Eh, nadie que, que, que vote por la paz eh, está de acuerdo con lo que ha hecho ETA o con, lo que, o con tirar un misil, vale como ha podido tirar un misil el pueblo palestino pero y todo lo que hay detrás. Ya ponemos terrorista, lo metemos en un cajón y todo lo que hay detrás nos olvidamos. Eh, la palabra terrorista a mí siempre es algo que haciendo informativos como he hecho muchos años me ha, me ha echado un poco para atrás. ¿no? Yo cuando hablábamos de ETA nunca me ha gustado llamar ni banda ni terrorista. <risa> En todo caso decíamos organización, ahí ¿Qué? en los informativos. No, banda, ¿qué es una banda? Una banda que es Al Capone y, y sus el, a través del lenguaje, que es un poco lo que decías tú, no a, a través del lenguaje ya marcamos un poco a la gente ¿no? lo que tiene que opinar, lo tiene que pensar. Que para mí una banda es una banda de música. Vamos, claro, sí. desde luego. ¿Y quién más terrorista, el ejército de israelí o el que tira claro, un... Co como de, dijo Julio... Es? Al menos si se utilizase bien el término ya sería como uh -huh. un, un avance, ¿no? Igual la palabra terrorista es, eh, no sé, es una palabra muy imprecisa, pero pero si se utilizase bien y, se, y efectivamente se ese terrorista al que eh, hace algo para generar terror, pues bueno, pues eh, bien, estaría bien usado entonces hablaríamos del terrorismo sionista o del terrorismo de israel mm. o del terrorismo de, de la otan luego yo tiraría una idea un poco para la confrontación o ¿no? para la reflexión que es algo que, que dijo Julio cortázar en la onu no que él dijo a ver establezcamos la diferencia entre eh, la violencia del que del que domina y la violencia del que se defiende ¿no? de, del que viene a, a someterlo a oprimirlo, no o incluso a hacer una limpieza étnica, como clarísimamente es lo que están haciendo ¿no? el Estado de Israel con, con el pueblo palestino. Sí, es lo, lo que me acaba lo que acabas de decir me ha recordado a la limpieza étnica que hubo en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, lo que permitió la ONU de alguna manera, y todavía está ahí, seguimos acumulando esas cosas, también... Eh, Parto de ese principio de distinguir una violencia de defensa o de autodefensa y una violencia de agresión, ¿no? Sobre todo porque los tiempos, eh, lamentablemente, no se miden y no se llegan a establecer de manera adecuada, ¿no? Este conflicto, si mal no recuerdo, viene desde los años 40, más o menos, mira. Ya estamos cantidad de años por, por delante. Han habido, vuelvo a repetir, escenarios, personajes, qué sé yo, de alguna u otra manera, han cambiado. Incluso ahora mismo, ¿no? Podría decir la guerra árabe entre Egipto y e Israel en los montes del Golán de los 70. Ahora pasa por una franca distancia que tiene Egipto con los este, con el pueblo palestino, ¿no? Eh, no lo condeno, es una posición que tiene como país, como Estado, no, no estoy de acuerdo pero yo creo que el tema no es un tema tan solo palestino o árabe, sino es un tema árabe-palestino. y Luego, en segundo lugar, eh, hay un, una masacre reiterada. Primero se le quiso a, a, a Al-Fatah y a Yasser Arafat sobre los años 70 a no ser el locutor válido. ¿no? Hoy tenemos a Hamas que también, con las diferencias que pueden haber de contenido, de principio y todo lo demás, Desde mi voz no estoy defendiendo ni al islamismo ni ningún fundamentalismo. Lo que estoy planteando es, si nosotros no somos capaces de escuchar a las personas que son diferentes en toda regla a nosotros, que no significa que sean malos, significa sencillamente que son diferentes. sino Si las personas no logramos establecer un puente de comunicación y si sobre ello, lejos de que querer comunicarnos, golpeamos y golpeamos y golpeamos, no va a haber un diálogo. Por eso cuando se habla de los acuerdos de paz, yo sostengo, como decía Von Klawich, que la guerra empieza con los acuerdos de paz, para romperlos, porque es eso lo que hay. Los acuerdos de paz son acuerdos entre personas por estrategias o tácticas. Pero si fuéramos a hacer un acuerdo de paz en la que estuvieran las poblaciones y los individuos de alguna u otra manera identificados, tampoco. Y una segunda y última cosa, para terminar y no alargarme, es lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, está hablando de las eh, escenas, de las protestas, y que cada vez son más dentro del territorio eh, israelí, de personas que están atrapadas. En total desacuerdo con eh, lo que hace el gobierno y el Estado israelí con los palestinos. Vengo a decir jóvenes, periodistas, mujeres y hombres, incluso religiosos ortodoxos que comienzan a alzar su voz a decir que no están de acuerdo con lo que hace su gobierno, su Estado y el ejército israelí y comienzan a enfrentarse. De eso no hay una, un no hay una repercusión mediática, solo hay lo que hay normalmente el aviso de que había un misil, de que impactado muertos y nada más la verdad que la cobertura con los medios de comunicación así eh, habituales de los que siempre hablamos mucho en estas tertulias es lamentable como, como suele ser en cualquier tema que sea más o menos relevante y, y vemos como eh, el trabajo que hacen los medios de comunicación es el de fabricar una ideología o el de o el de fabricar um, opinión y para nada pues el de explicar qué está ocurriendo esto es reiterado Sí, lo que hay en los medios de comunicación reiterativamente son violencia y una violencia que lo que que se quiere administrar de alguna manera porque por ejemplo, no quiero irme a otro tema pero por ejemplo lo que pasó en Río que fue cubierto de, de una manera determinada en el mundial de fútbol, uh -huh. las protestas que fueron, sí. luego la guerra que no termino de entender, la digo la verdad, no tengo, es que es muy difícil entender entre el, los independentistas entre comillas de, en Ucrania o pro rusos como le llaman la táctica de Putin de imperialista ruso la táctica del imperialismo norteamericano y de los gobiernos occidentales de eh, tener a Ucrania como una especie de, de rehén pro-occidental en contra de y los intereses económicos del gas todo se está moviendo en, fa, en favor o en función de intereses ¿no? estos conflictos son lo que de alguna manera están están eh, demuestran que lo que decían que es la guerra Habría que volver a leer a León y La guerra y la paz, ¿no? incluso esa imagen tan, tan tan poética pero también tan este, eh, de alguna otra manera tan real que hubo un tiempo y me hace retrotraer en el pensamiento a lo que fue la primera conflagración mundial, la primera guerra que se cumplió ya 100 años, el hombre ha aprendido a dejar de pelear o ha aprendido a pelear más y pelear mejor y técnicamente más. No sé, yo me quedo ahí. Sí. Charlie García nos estaba invitando a buscar un símbolo de paz. ¿De qué? Un símbolo de paz, un símbolo de paz. ¿Cuál sería un símbolo de paz en este momento? Además de la paloma. Un símbolo de paz que pueda Mira, que el pueda símbolo de paz. De... Lo que por Facebook yo el otro día que era un chico eh, israelí con el traje típico judío y un chico palestino con pañuelo y una bandera palestina al cuello, abrazados y haciendo la señal de la victoria con el dedo, bueno, como una señal de alegría. ¿no? Y esa foto para mí resumió todo. Dos niños de los dos bandos, entre comillas, de las dos bandas, abrazados. Para mí es un símbolo de paz y de esperanza, porque trasciende todo la estupidez que lleva este tipo de conflictos. Pues sí, es un símbolo que, que, que da un poco de esperanza. Sí, siempre en los análisis políticos, desde el, al menos desde que yo tengo memoria, siempre se habla de que la solución del problema palestino, que en principio no es el problema palestino, pero en fin. Eh, la solución, es, es israelí el problema. Eh, sí, eh, sí. Y diría que es un problema mundial. La solución de los dos estados que haya dos estados y yo pienso que la solución realmente realmente la solución son dos estados o aquí hay un problema básicamente de convivencia de aprender a convivir sí, en sí. un mismo territorio, sí, sí. pues gente que puede tener una cultura en ciertas formas diferentes, al fin y al cabo la cultura judía y la cultura árabe no es tan diferente. El problema y, es humano y no y, político. Claro, y aparte ya conviven, en igual a nosotros no nos llega, pero ya conviven en, en este territorio árabes, judíos, cristianos, como conviven en Siria, como conviven en Jordania, como conviven en Egipto, como como se ha dado en muchos casos en la historia. Es decir, la, la convivencia se puede dar. La, lo que pasa es que con eso se, se intenta tapar cuál es realmente el conflicto, y el conflicto es, es, es de territorio y es de dominación, ya está, o sea, y la solución entonces no es simplemente, no, que haya dos estados, uno que sea judío, otro que sea palestino. Bueno, sería una buena solución que, que el Estado israelí pues no fuese, digamos, uh, no tuviese esa pretensión de apropiarse con lo que no es suyo. Eso sería una solución, creo yo. Que mira al... Eh, las fotos de, de, y cómo han cambiado geográficamente los sitios de influencia, por decirlo de otra manera, ya no decir los sitios que controla, que domina. El dominio significa donde se ejerce un poder, ¿no? El Estado israelí prácticamente ha fragmentado al, a las áreas en las que estaban eh, eh, habitadas, eh, que estaban eh, viviendo la gente israelí palestina ¿no? Y hay que recordar que los palestinos no solamente son árabes o musulmanes, son también árabes, cristianos, son son personas que tienen diferentes confesiones y qué sé yo. El, el gran problema, vuelvo a repetir, es cuando algo, que no es que no solo sea suyo, sino que, no, no intentaré hacer en todo caso un resumen antropológico, ¿no? el problema es cuando una cultura, o sea, un hay una cantidad de... Un pueblo se sienta en una determinada zona geográfica y a veces hay zonas de, de agrícola, zona de rebaño, zona de paso. Luego van cambiando, van desarrollándose, se crean los estados, se crean cómo se llama, se van poniendo cosas que que no responden a modelos de procesos de, de cambio social, de estructural, orgánico, por decirlo de una manera, sino a, a, como lo repetía, a intereses, ¿no? Y es ahí cuando viene. Yo no sé la estrategia de crear un Estado israelí en una zona en la cual ellos no, no dominaban, pero que sí pretendían, eh, con la, entre comillas, este, lágrima moral, no quiero soslayar, repito, el holocausto nazis, pero con esa lágrima moral el mundo aceptó que los judíos eran unas personas, o oh, pobres, que habían sido diseminados. ¿no? Como una especie de, como no pudieron parar las manos a Hitler a tiempo, Había como una especie de, de, de, de culpabilidad mundial ¿no? igual y tú dices que, que había allí un digamos un objetivo que no que no es uh, público o, o yo no tengo el, yo tengo yo tengo la impresión que israel eh, voy a atreverme ¿no? no no no tengo mucha pero tengo una a, a partir de lo que he leído todo me da la impresión que israel es eh, ha sido un poder y sigue siendo un poder fáctico en la sombra, ¿no? Y que el estado y eh, y que el poder del sionismo israelí es más grande que el propio estado israelí. Yo quiero señalar claramente a uno de los grandes eh, eh, judíos, no por ser judíos, sino sionistas y gran estratega mundial, al señor Henry Kissinger, como uno de los de esas personas que han logrado eh construir o el arquitecto del verdadero estado israelí, ¿no? Ya y, yo voy al ¿cuál es el objeto de ese estado? El objeto de ese estado, yo creo que ha sido como la capital, la capital gu gubernativa de de una, o sea, a ver. Lo, es como si es como si nosotros nos, nos imagináramos, imagináramos que los gitanos tuvieran un estado. ¿Vale? Y, entonces, eh, y que tuvieran eh, grandes posibilidades. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, que Andalucía, o, o si quieres, vamos a decir, Extremadura, se convirtiera en el primer estado gitano en el mundo, ¿no? o si quieres, Rumanía. Pero ¿qué pasa? La necesidad de que Israel tenga sea un estado de parte de los sionistas era para garantizar en la nueva configuración mundial de un peso político desde un estado nacional porque lo que ellos tenían eran zonas de influencias económicas, comerciales, son dueños de bancos, de industrias, de inversiones, y eso hasta cierto punto podía darles un poder y un control, pero no determinaban políticamente una influencia. La necesidad de un Estado eh, israelí, mi impresión era eso, para comenzar a pelear y poder controlar desde... Es como si con un ser jurídico político... Y no, y no ser ya una cultura o ser un pueblo errante en mi membrado. No está mal, yo creo que no está mal esa idea. Lo que está mal son los intereses son los sobre los cuales ha eregido y lo que ha comprometido después eh, a la estabilidad y a la paz mundial, ¿no? Es, Porque, como, es como que, perdón que te interrumpa, ¿no? Como que a partir de ese estado se genera un poder que es mundial, que es decir. Exacto. Es, es como si le diéramos carta de ciudadanía a un poder sí. fáctico mundial. Porque, a ver los grandes lobbies bancarios eh, o, o, eh, en el mundo como la economía en Estados Unidos o sea a ver nunca a ver, nunca podíamos entender cómo es que Estados Unidos puede permitir no eh, cosas que, que no que no se lo permite a otros lugar, a otros sitios por ejemplo es que, es que sale fuera concebible además que además que Israel esté dentro del Eh, cómo se llama dentro de un de, de, o sea, tiene un poder tan tan tan directo, ¿no? A veces me da la impresión de que y con, con los ingleses de la misma manera, ¿no? O sea, tienen un poder tal de influencia sobre los ejes políticos en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y en muchos lugares de Europa que, que, que Israel se parapeta en esa diplomacia, ¿no? Incluido en España yo no lo quiero decir pero está bien es que él es que había una entrevista que le hicieron al embajador del israelí en españa que además ese tiene tiene los micrófonos siempre en la radio nacional española cuando quiere y le entrevistaban fue antes poco tiempo antes de empezar el bombardeo cuando hubo los secuestros y toda esta historia Y a mí me llamó la atención que en ese momento eh, invitasen al embajador para estar en horario de mañana durante media hora en la radio nacional española. Y ahí estaba el embajador y entre otras cosas que fue diciendo, porque claro, eh no es que este hombre fuese allí a decir vamos a invadir Gaza. Este hombre fue allí a hablar um, eh, bueno, eh, a hacer propaganda en realidad o hacer o a preparar un poco uh, la, a la opinión pública, que es lo que el trabajo que, que realmente desarrolla esta persona, pero entre otras cosas que fue diciendo, fue que que tenía muchos amigos en España y en, y en lo, entre los políticos españoles eh, y muchos eh, amigos en los pre, como en, los, en las presidencias de las comunidades autónomas. Los que venden armas a Israel también. Al, al primero Son que amigos. nombró fue a Bauzá, por cierto. Anda. Dijo, tengo mu mucha amistad con, con presidentes de comunidades autónomas, por ejemplo, de Baleares, y ahí estaba el señor Bauzá. Bueno, y, y efectivamente, eh, no sé si será tan así, pero parece que es un señor muy activo que se mueve mucho que hace muchas visitas y que realmente tiene amigos yo, bueno. yo, yo no quiero extrapolar no Mira, por ejemplo yo yo me siento solidario con por ejemplo con la expulsión de de, de los judíos que fueron quitados sus fortunas en los tiempos en que eh, vino el cristianismo no entre comillas eh, el cristianismo monárquico no asentado por los Por cómo se llama por los reyes católicos y qué sé yo no que fueron todo eso no eh, pero esto tiene algo que ver con israel yo lo que lo que quiero decir es que yo no puedo negar yo no puedo negar que a ojos vista el pueblo el pueblo israelí ha sufrido como cultura mucha muchos golpes ha recibido muchos este, maltratos el gran problema se deriva y creo que vuelvo a repetir a algo que, que ha sido muy muy muy cuestionada cuando hannah Arendt habla de la colaboración de, lo, de los representantes judíos en, en, en, la, en evitar o haber hecho más más cosas para evitar el genocidio del pueblo judío y ahí pone como condición que mucha gente de clase alta judía mucha gente que logró escapar, estaban en contacto y, y de alguna manera tenían información o canjeaban personas que o salvaban a personas vía interés económico, que se dio de lo que podrían ser las ejecuciones o del holocausto. ¿no? Lo que vengo a decir es que hubo una, si no una coloración hubo un silencio y ella lo plantea desde por qué pasó eso. Y cómo después, con la creación del Estado de Israel, se, se cree y lo y se vende la idea hacia el pueblo, hacia el pueblo judío, se, se, se vende como que si nosotros fuéramos un Estado, esto ya no nos va a pasar. Entonces, sobre la necesidad de una nación, de un territorio y de un Estado, se socapa, se, se oculta otro verdadero interés frente a la necesidad de ser un Estado, desarrollar su cultura y todo lo demás, está en el fondo no defender al pueblo judío, sino los intereses de una clase determinada, poderosa, que son que es el sionismo, que es a lo que yo vengo a decir. pues eso también quiero marcar una diferencia ¿no? en esta lectura. no También han tenido y tienen sus cosas en el, en el lado palestino. En el lado palestino han habido movimientos muy duros, no solo en el Al-Fatah, sino también en el mismo Hamas también cuando pasan de ser una guerra irregular a lo que ellos denominan una una entrega a la causa que es ir con bombas a meterse en, en, en, en omnibuses eh, de circulación civil lo que están expresando es una desesperación eh, y una fatalidad de esa vida ¿no? entonces es lo que decía Jordiordi no o sea dónde empieza donde empieza el problema y cómo podemos desarrollar el problema a, a, a poder si no nos sentamos a decirnos la verdad este es si no hay un diálogo real no vamos a, a abrir vías por eso vuelvo a repetir creo que lo que tendríamos que tener es un proceso en Palestina en que los actores se des eh, polaricen es muy difícil pero tiene que haber ese proceso y que los actores comiencen a sentarse y yo creo que ya Estados Unidos, como personalmente lo digo, o sea, Estados Unidos no puede ser el garante de la paz porque es uno de los primeros que inician las guerras. Creo que a eso tendría que venir eh, la Unión Europea o un, un grupo especial que tendría que crearse, ¿no? Eso es a donde podría llegar. ¿no? Y la Unión Europea tampoco es un es un organismo que tenga que esté muy comprometido con la paz y la ONU tampoco, y al fin y al cabo el el Digamos que el responsable de que de la creación del, del Estado de Israel en gran medida fue, fue la ONU. Fue la claro, claro, alianza ONU de los que, cinco países ya, que habían ya, ganado la guerra. ¿no? Ya, ya, ya. Pero por eso te digo, no sé, ahora se hablan de países emergentes, se hablan de Brasil, por ejemplo, se hablan por ejemplo de México, se habla de Singapur, se habla, por ejemplo, de India. Tendríamos que ir a esos países, ¿no? No, o sea... ¿Por qué? Porque los grandes países van a cuidar los intereses que ellos tienen con los israelíes y que los israelíes tienen con ellos. O sea, es como como si yo le hubiera pedido una cantidad de dinero a Jordi y tenemos un problema y tú que tú le has prestado también dinero a Jordi, tú aparentas que tú vas a, vas a ser neutral, pero tú tienes compromisos con el con Jordania, tú tienes compromisos con el Estado israelí, por lo tanto tú no te tú no te vas a ser, no eres un sujeto válido de interlocución, por eso yo llamo a terceros países que salgan fuera de la escena, se me ocurre México, se me ocurre no sé, Canadá, se me ocurre, por ejemplo, la India, se me ocurre, por ejemplo, Brasil, pero cualquiera de esos países se tendría que acabar enfrentando a Estados Unidos y eso es imposible. Es que yo creo que yo creo que lo que queda de Estados Unidos como como como líder entre comillas económico mundial es lo que él queda, ¿no? Es lo que él queda es el traje, pero yo creo que en el fondo no, porque yo creo que ya es hora, yo creo que de esa bipolaridad entre lo que fue la Guerra Fría, lo que hay que pasar es la multipolaridad porque porque porque no nos vamos a resolver. si no no, no vamos a encontrar solución. Yo soy bastante pesimista en el sentido de encontrar una solución política a nivel de estados y a nivel de, de eh, o sea de estados que puedan intervenir que puedan mediar uh, eh, y tengo más eh, creo que, que, que se podría conseguir algo desde la ciudadanía tengo más fe en, en, en el poder ciudadano que pueda haber entre los mismos entre la misma comunidad judía entre la misma comunidad árabe, Eh, entre las, las movilizaciones ciudadanas de base yeah. de llegar a, a convencerse de que no tienen por qué mandar a los al, a, a los jóvenes a, a hacer una guerra a matar mmm, palestinos eh, es decir en el momento en que mmm, en, en el momento en que la propia ciudadanía entienda que, que uh, digamos que son un instrumento de uno Tú hablabas antes de un, de un poder casi mundial y que ellos son los que tienen que entrar, disparar, jugarse de alguna manera la vida y te, entrar a matar, además. Pues yo creo que ahí caen muchas cosas, ¿no? O sea, la conciencia la toma de conciencia que puede tener un individuo que de repente le han enseñado que tiene que odiar a los palestinos porque él es judío y el palestino lo no quiere matar a él. La toma de conciencia de decir, bueno, bien, pero vivamos los dos. Eso sería definitivo. Porque ¿quién iba a ir a los ejércitos a, a, a pegar tiros? Hacemos una Con... pausa y, y luego seguimos reflexionando. Y tal vez vamos a tener la intervención de alguien que nos ayude. A ver.